Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores, de las piedras y las flores. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores. Viene de los cund de la brisa y el rocío, de la brisa y el rocío. Viene de los Vienes del río de las piedras y las flores, de las tierras y las flores. como la caña, que yo soy como la caña que vando va la vida caña dulce caña brava cñale no le no la que yo soy como la yo soy como la caña, que crece la intensidad Caña dulce, caña brava, caña de lloré le lloré Que yo soy como la caña, que yo soy como la caña Que nunca me moriré Muchas gracias Muchas gracias, creo nos pueden extender a a uno de los textos. Gracias, gracias a Mario Cruz, gracias por tu presente.